La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 12 de enero. Tenemos 8,3 grados de temperatura en un día en el que los contagios de COVID por la nueva variante Omicron Pues siguen disparados. En Elche estamos por encima ya de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la presión hospitalaria en Elche no es elevada si se compara con las anteriores olas. Lo que pone de manifiesto la eficacia de las vacunas y el desgaste de los efectos graves por COVID con esta nueva mutación. Lo que ha despertado ese debate entre los expertos internacionales si es hora o no para abordar esta pandemia como una endemia, tratarla como lo que parece que se va a convertir en el quinto coronavirus catarral, como si de una gripe más se tratase. De momento, el desgaste lo estamos viendo en los profesionales de la atención primaria, en los centros de salud, que no dan abasto para tramitar la avalancha de bajas laborales o para atender a sus pacientes. De ello hablaremos en nuestra tertulia de hoy con los periodistas en unos minutos... ...y sobre las 10 de la mañana contaremos con el portavoz de los regantes Ángel Urbina... ...para abordar lo ocurrido con el trasvase Júcar Vinalopó. El gobierno valenciano acaba de dejarlo sin agua... ...utilizando los mismos argumentos que la ministra Teresa Rivera... ...para cerrar el grifo del trasvase Tajo Segura. Y en la ronda de noticias seguiremos de cerca... ...esa investigación judicial abierta por el crimen machista cometido en Elche... ...en Los Palmerales, en Navidad, una joven de 25 años murió... ...al dispararle su pareja, presuntamente un joven de 21 años en la cabeza... ...el supuesto asesino se encuentra en prisión desde que fue detenido... ...lo saben tras atrincherarse, disparar a los agentes y tomar rehenes... ...en la casa de su anterior novia... ...la policía, como ya informamos ayer, detuvo a 11 personas por encubrimiento y dos de los arrestados, dos mujeres, han ingresado en prisión al acusarlas el juez de ayudar al presunto autor del crimen machista y esconder la supuesta arma homicida. Es una noticia que se conoció ayer noche, de la que estaremos pendientes como de otras más que llegarán en nuestra ronda de noticias sobre las 10 y 20 de la mañana aproximadamente. Así que les invitamos... A que se tomen hoy el café con nosotros, aquí en La Glorieta, con la música de la cantante, en primer lugar, y actriz de telenovelas colombianas, la, la cantante Margarita Rosa de Francisco, con su tema Café, Café. Para ser com si me tumara un manantial de cè florido Perè tot este cuerpo millor pi quando jo te Dame un beso que me seca, para que se me acelere la piel, perfumado está mi sol, café, no estás con aroma de mujer, ay dame un trago que me sepa, agame, agame. para que se me acelere la piel, perfumado está mi sol, café, café, no estás con mi aroma de mujer, ay dame ¿Estás por...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 101.4 Teleelch Radio Marca Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y antes de la tertulia de los miércoles vamos a seguir disfrutando de más canciones como la que compuso Joan Baez Diamantes y Óxido en el 75, dicen los críticos musicales para hablar de su antigua relación los altibajos, diamantes y óxidos, los altibajos de la relación pues que man, amorosa que mantuvo con el cantante Bob Dylan. just that the moon is full, and you happen to call And here I sit, and on the telephone Hearing the voice I known A couple of light years ago Heading straight for a call I remember your eyes were bluer than the robin days My portrait lousy, you say Where were you calling from? A booth in the mid years ago my body was some coffees You brought me something We both know what makes Brown leaves falling all around and snowing your hair Nice smiling out the window the crummy hotel overlooking Washington square Our breath comes out in white clouds lingers and hangs in the air Speaking strictly for me we both could have died then and then with words, and at keeping things vague, cause I need some of that vagueness, now it's all come back to clearly, I was loved you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already been. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 los días del año abierto para ti para comprar todo lo que necesites Supermercado Charter Consume en Elche Parque Empresarial en las instalaciones de Gasolineras El Este año sí, este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés A ah, y este año cambio el sofá si para ti este año es sí cuéntanoslo en Teleel Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-89-64-50 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleel. So Cada noche en tele te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Tele-Nit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Y antes de iniciar la tertulia, vamos con otra canción, la que lanzaron el pasado mes Melendi y Carlos Rivera. Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Ya sin rodeo Soy un soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decir de mujer que solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel bella flor del jardín del Edén, la aurora boreal. Con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal. Te sigo comparando, amor, pero nada brilla más. Más que tu sonrisa. Y maldigo el roce de tu piel y maldigo a todos los poetas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 Sólo soy un hombre, tan enamorado que no sabe cómo decir de mujer. Sólo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel. He comparado 101.4, Teleelch, Radiomarca. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 la Glorieta, con Rosmari Alonso. Bien, pues pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y estamos ya preparados para analizar algunos de los asuntos que acaparan pues, los principales medios de comunicación de la ciudad, pero también del país. Y para ello contamos con el periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, feliz año, Sacramento. Hola, buenos días, feliz año también a todos. Y con Juan Antonio Marín. Muy buenos días, feliz año, Juan Antonio Alvear. Muy buenos días, encantado estar aquí, feliz año para ti y para todos los oyentes. Bien, pues vamos a hablar de la pandemia porque me gustaría, no sois expertos ni vacunólogos, pero sí que me gustaría ver vuestra opinión del debate que se ha abierto en, eh, en Europa en, y en este país también y en la Comunidad Valenciana. Es momento ahora, ha llegado el momento, por cómo estamos viendo que está evolucionando la variante Omicron, que es muy leve, ...y la baja presión de los hospitales... ...es momento ya... ...de eh, tratar esta pandemia como una endemia... ...como una... ...como un... ...el quinto coronavirus catarral que ya ha llegado... ...como una gripe... ...Sacramento... ...pues eh, me temo que ni yo ni nadie sabe esto... ...porque está todo el mundo en disquisiciones... ...si para arriba, si para abajo... ...si qué es lo que está ocurriendo... ...si realmente... ...es un virus al que tenemos que acostumbrarnos ya... Y, ...y quitar todo lo demás... ...lo que sí que parecía es que había unas intenciones... ...del gobierno de España y algún otro gobierno... ...de empezar a dejar de dar cifras de contagiados... ...porque son absolutamente alarmantes... ...porque la cifra de contagiado es una cosa... ...y otra cosa es lo que realmente tenga la población... ...y para mí el problema básico está... ...en el sistema de salud que tenemos... ...porque efectivamente hemos pasado de tener la presión... ...en los hospitales, ya no tenemos tanta gente en la UCI... ...no tenemos tanta gente en camas... ...a pasar a una presión enorme... ...al primer eslabón que es el médico de familia... ...ese médico de familia... Eh, no puede dar bajas, no puede ver a los pacientes, tiene que hablar por teléfono. Eh, a todo el mundo hay que decirle, oiga, tome una bueno, paracetamol, ¿no? Y beba mucha agua o cosas de estas, porque en realidad esto se va a pasar como una gripe, a lo, a lo mejor como... En fin, el problema está otra vez en el sistema de salud. Eh, hay que Hay que tener en cuenta que Israel, por ejemplo, ha decidido ya uh -huh. no dar más vacunas ni tratar más el tema, porque ha comprobado que su sistema de salud resiste la llegada de los pacientes. Oiga, mire, me duele la cabeza. Oiga, mire, me duele, tengo carraspera o yo que sé, o realmente tengo fiebre o estoy mal, ¿no? Entonces, el médico de familia es capaz de discrecionar ese paciente hacia dónde debe ir. Y si es una gripe o tal, ¿no? También oí a otro a otro médico hace un epidemiólogo hace unos días hablando de la cantidad de muertes por gripe que hubo en el 2019 y lo dábamos por bueno. <risa> y sin embargo, Ahora estamos absolutamente alarmados cuando decimos en mi pueblo se ha muerto uno pues bueno es que en tu pueblo hace tres años se murieron 8 10 o 15 yo creo que el problema está no tanto en si debemos considerar seguir considerando grave eh, la evolución de este de este virus que por cierto no tiene por qué pararse aquí en la lado puede tener mil derivaciones más ¿no? Uh -huh. no sé si el problema está ahí o en que realmente nuestro sistema de salud falla Eso creo que es el principal problema fallan, a ver, no están sí. preparados, no, no, no, no, bueno, nadie preveía esto, ¿no? a las pruebas nos remitimos. ¿Este sistema de salud ha fallado, Juan Antonio, desde tu punto de vista? ¿Nos punto? ha fallado el sistema de salud pública? Eh, evidentemente, nos ha, yo creo que ningún sistema de salud estaba preparado para lo que venía, pero yo recuerdo haber venido justo a una, a una tertulia como esta justo justo antes de empezar un mes antes de empezar lo que fue el primer confinamiento ¿no? uh -huh. y recuerdo que ya me hiciste aquella pregunta yo no soy ningún experto virólogo pero desde luego al moverme en, en materia sanitaria sí es verdad que hablas con muchos profesionales y ya recuerdo que había médicos que decían que había que prepararse que había que tomar medidas o empezar a prever lo que nos vendía encima porque en china ya nos venían diciendo os acordáis de que yo sí. sí. en china nos vienen diciendo Y el señor aquel de Valencia, no recuerdo el nombre del médico eh, aquel famoso, que nos decía, oiga, que yo ven que cuando los chinos dicen que la noticia de que algo está ocurriendo es porque es muy grave, ¿vale? Uh -huh. Y no se tomaron medidas. Se tomaron medidas a posteriori, cuando ya en Italia ya había desbordado la barrera y España la teníamos encima. Entonces, yo creo que ha faltado prevención. Eh, prevención política en política sanitaria. A pesar de que los profesionales que yo creo son grandísimos profesionales, sí que lo estaban advirtiendo algunos de ellos. Eso por un lado. En segundo lugar, a lo que decía mi compañero, Pero eran muy Sacramento. pocos, ¿eh?, Juan Antonio. Al principio eran pocos. Al principio eran pocos. Entrevistado al principio algunos y no daban en enero ...y no daban importancia a, a, a esta a este coronavirus no le daban tanta importancia no, se, se, serán, lo trataban como una gripe serán como muchos de o tres contagios más y no hacen falta alarma claro eso Acuérdate lo que dijo que, es claro, que claro es que si el, el propio estado dice eso <risa> eh, lógicamente las señales que, no, que le llegaban a ellos no los alarmó fue sin embargo prevenirlo ¿eh? sin embargo había otros que sí que venían de allí precisamente Mira. y nos advertían de lo que estaba ocurriendo y a eso no se les hizo caso Y, en segundo lugar, en cuanto al, al sistema sanitario que sí. tenemos, el sistema sanitario resiste muy bien en España porque, además, no solamente tenemos eh, centros hospitalarios y de salud, que ahora están viéndose desbordados, lógicamente, como bien habéis dicho, sino que tenemos las farmacias, que son, digamos, uh -huh. que un parapeto de resistencia brutal en cuanto a todo el tema sanitario. Eso por un lado. Yo creo que a las farmacias hay que reconocer la labor social y sanitaria que están sí, también están no, haciendo. Sí, pero no los precios, ni de las mascarillas, ni sí, de los tres no, artígenos. Eh, el otro día escuchaba al presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, que es de Castellón, que decía que ya lo habían advertido y que regulase el gobierno, igual que hicieron sí. con las mascarillas, y no ha intervenido. Intervenió a posteriori. Y ahora que va a intervenir, ya habrá pasado todo el boom de compra de antígenos. Bueno, eh, hay, hay polémica porque creo que el presidente del Colegio de Farmacéuticos, no sé si Alicante, Valencia o Castellón, acaba de decir que quieren, vale, que el gobierno va a reducir el precio de, la, de los tests pero van a cobrar las farmacias a los usuarios por eh, controlar, de la servicio. forma del de servicio. Claro, porque ten en cuenta que la farmacia... Con lo que, la farmacia, una cosa u otra, mira, al final... en primer lugar, te contesto, la farmacia es un establecimiento privado, no es público, uh -huh. o sea, ellos no cobran un, no son funcionarios Pilarado del Estado. Pero de es un servicio público. Exacto. Eh, no, es un establecimiento que cobra por un servicio. Entonces, uh -huh. este es un servicio por el cual tiene que cobrar. Eh, eso en primer lugar Yo quiero, Y quiero eso guardar, depende, eh, perdona un segundo Y, y, y los precios uh -huh. Los regula igual que se regula en el mercado Depende de la oferta y la demanda Sí, evidentemente hay una una carencia de un producto que es lo que ocurre, no de producto sanitario. Pero estamos hablando de un producto de los tipo que sean muy innecesarios en estos momentos pues, y más en pues, esta pues variante ómicro es... para no precisamente saturar el sistema de salud. Pero pero pero entonces volvemos a lo, a lo mismo que he dicho al principio, sí. la falta de previsión, previsión en materia sí. sanitaria, porque claro. alguien debería estar diciendo ese consejo de expertos sí. que ya. se supone que hay, ¿no? ¿No dijeron que había uno? Sí. Bueno, no los conocemos, pero sabemos que había uno. Bueno, bien. ayer Chimo sí que dio a conocer la ¿Los lista. Los de Valencia. Los vale, de Valencia, eh, todos, todos. Bien, bien, Y, bien, y que tenemos tenemos a, a un doctor de ciencias de la salud, de prevención sí. de la Universidad Miguel Hernández en no, la es de reconocer que aquí también se han hecho bastante, se han intentado hacer bien las cosas a medida que las circunstancias les, les desbordaron y cuando empezaron a reaccionar, pero no era una cuestión de, de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma no lo ha hecho mal, bueno, he de reconocerlo no lo ha hecho mal, pues no, no lo, lo ha ha, mal. La han castigado a la consellera sí, de sanidad pero acabamos de conocer que hay una sentencia en, en ese en ese apartado en el, que tú me decías, en el juzgado de los social de alicante que ha condenado a la consejería a indemnizar a los eh, médicos por no haberlos protegidos por no haberles dado el material de protección en la primera ola de la pandemia efectivamente eh, es que son dos cuestiones diferentes la primera que la que yo te estaba diciendo uh -huh. en, la, en la material la prevención en las políticas preventivas que no dependió tanto de la consejería pero que, evidentemente Eh, cada eh, La gestión sanitaria depende de la autonomía, no depende uh -huh. del Estado, con lo cual es la que tiene que pagar. Tiene que sufragar con los gastos de una gestión que, aunque no le competa a ellos directamente, indirectamente sí. Que era lo que pedían los médicos en aquel momento. ¿Qué pedían? Pues estaban angustiados. Sí. Los veíamos con... sabían y sabíamos que estaban en peligro. Les aplaudíamos todos los días, pero les faltaba material para protegerse. Es que yo recuerdo todavía con aquellas bolsas de basura, Bolsa de basura, Bolsa de basura ¿no? trabajando. Oiga. Fue tremendo. Enfermeros, celadores, médicos... Pero eh, todo el yo me mal. pregunto una cosa, Rosy, os pregunto a todos. ¿qué, ¿Quién va a pagar esa...? Porque ahora, o sea, ahora tras... sé que va a haber una alegación al Tribunal Superior de Justicia que se que la gente lo intentará recurrir varias veces, lo alegará en proceso, es pero cuando se tenga que pagar son indemnizaciones millonarias. millonarias. Esto que estamos hablando de 5000 €. Queréis euros que, Queréis que hablamos de otro tema peor. otro 000. tema peor todavía? ¿Cuál? Os recuerdo en la famosa ruedas de prensa de los cuatro, dando una rueda de prensa que el representante de la Policía Nacional confesó y lo hicieron dimitir al día siguiente, ya no apareció mm. otra vez la rueda de prensa que desde el desde finales de enero tenían ya orden de prever la compra de material sanitario para proteger a la policía de este país y que sus jefes no le hicieron caso porque el gobierno dijo que no era tan importante imagínate si ahora hay que pagar indemnizaciones a todos los guardias civiles sobre todo a los de carretera, que estaban en contacto directo con la gente, y a toda la Policía bueno, Nacional de España. Bueno, eh, es que según el juzgado, si hay incumplido la normativa de riesgos laborales. Ya, y es eso que, mismo eh, habrá ocurrido en otros los, estamentos es que, públicos. En, en estos años hemos ido dando unos bandazos increíbles. Ahora estamos con el tema de los tests que no hay test, no hay forma de tal. Pero te recuerdo que en su día, en el primer momento... Cuando la gente decía de comprar mascarillas, intervino el gobierno, por mucho que había delegado en las comunidades autónomas, mm. e intervino una fábrica en Sevilla que le, les expropió todo lo que tenían para entregar al sistema de salud andaluz. Se lo expropió todo. Y la compra de mascarillas y otra serie de cosas se hizo a través de una serie de gente yeah. desconocida sí. que fueron trayendo cosas de China y, y estamos en las mismas y mercancía defectuosa. ¿Y el médico no lo recordaba, que era Pedro Cabanas. Ah, Pedro. Os, os acabáis que es una eminencia y el que no ha estado con... mundo arreglando es cosas es el primero que lo, que, que lo denunció en enero y lo dijo, oiga tal mire, y lo, lo pusieron de vuelta y media, ¿eh? recordarlo sí, ¿eh? sí. y el hombre no para de decirle oiga, que yo no tengo ningún interés, a mí me igual ah, yo estoy viendo, estoy estoy reflexionando, subrayando sobre lo que va a venir, ustedes quieren tomar medidas bien, no lo toman, consecuencias las vamos a pagar, y el problema es que no habrá unas consecuencias políticas que ...sobre aquellos que han tomado las decisiones... Lo vamos a tener que pagar todos de nuestro bolsillo... ...estas decisiones malas... ...o erróneas... ...o, o, o fuera de tiempo... ...las vamos a tener que pagar... Y, ...y las consecuencias... ...a mí me da muchísima rabia... ...que otra vez los ciudadanos... ...tengamos que pagar todos... ...entonces... ...luego se rasgarán las vestidu vestiduras... ...y hay que ayudar a, a los desprotegidos... ...pues empecemos por aquí... De momento van, supongo que recurrirán el este fallo judicial que es de Moldo. Permíteme otra, otra maldad eh, farmacéutica. Eh, <risa> si han visto la tele, hemos visto un montón de veces el hecho de que ya existe la pastilla para combatir las maldades corporales que nos produce en el organismo eh, los distintos COVID que han ido. Esto es una pastilla de color rojo que los de Pfizer nos enseñan mucho cómo se, cómo se está envasando y tal. no ¿Ha sido algo de comprar pastillas? No. Pues existen pero ya están en eh, el comercializándose. Están, están ya aprobadas por los sistemas eh, pues no lo sé, eh, farmacéuticos mundiales, mundiales que que todo, todo el mundo, pero claro. ahí en cuarentena porque no, no tengo ni idea. Bien, eh, pasamos de la pandemia a... A otra. No, en este caso, no, no podemos, no, no seas tan malo, que iba, íbamos a hablar de la gestión municipal del ah, equipo bueno, de gobierno. Bueno, bien, bien. Eh, <risa> sois malos los dos que... bien, pues de la pandemia pasamos a las prioridades de 2022 del equipo de gobierno hubo una primera reunión de año del grupo socialista salieron y nos comunicaron que por cierto el alcalde dio positivo en esa reunión sí, tuvo sí. que fue telemática sí. eh, supongo que ya se habrá incorporado el alcalde claro. eh, la cuestión es que... Eh, Las prioridades de 2021-22 pasan por reforzar aún más las ayudas sociales y sobre todo trabajar en las inversiones anunciadas con los fondos europeos que llegarán pues a millones. Y de hecho, hay una actuación la más importante que acapará casi 4 millones de euros que es la regeneración de la fachada este de Carrús. Esa es una. Y la otra, el pabellón deportivo adaptado. Son las dos más importantes. Bien, ¿qué opináis vosotros de eh, las prioridades del equipo de gobierno, de esa reunión de la agrupación socialista? ¿Qué pensáis vosotros? que, que ver, sí, ¿Qué si no, retos son? Sí. Si han acertado en sus prioridades para 2022. En principio parecen pocas, ¿eh? por lo que has... Bueno, ya si es poca, que ya he sumido, un chorro más. Vamos pero... a ver, el plan edificante también. Eh, eh, eh, hay que acabar el colegio Les Arrels eh, sí. y la, los colegios de las pedanías... Eh, ...hay que hacer el Palacio de Congresos... ...hay que desbloquear el mercado eh, eh, provisional... Eh, convertirlo en definitivo... ...y el mercado central... en, decir, en, en realidad ...hay eh, mucho... Lo que, o ...pero sea, vamos si, a grandes si, rasgos... Si ...yo no quiero es... que me digáis las inversiones... ...porque lo que sí que hay presupuestado... ...lo más importante es la regeneración... ...de la fachada este... ...de, de Carrús... ...es decir, convertir... Eh, ...el barrio de Carrús eh, en... ...no, perdóname porque volvemos otra vez... ...al problema del lenguaje... ...es decir, vamos a invertir en Carrús... 4 millones de euros... Bueno, y vamos a trabajar en la, la fachada este ajardinando la ladera del río Vinaloa vale, eh, eh, Ros, no vale, es invertir en Carrus no, no, pero no es lo que se ha prometido que barlo... quiere invertir en Carrus no es de lo que se habló no, al principio de la claro. legislatura de Carrus es que vamos a arreglar la fachada de este para hacer un jardín más bonito Para que haya más planta y la gente pueda caminar por allí. Y pueda... La gente de Carrus pueda bajar más sí. cómodamente al río. Eh, sí. Como a si los no bajara, accesos. Como, los como accesos. si no bajáramos ya, porque lo tenemos... Bueno, pero... Con zonas... Con más pasarelas, con una sí, pasarela Sí, una más. pasarela que va de ninguna calle a ningún lugar. Sabes dónde va la pasarela, ¿no? Sabes que va contra un bloque de tierra enfrente. Se supone que todo eso habrá que reacondicionarlo después. Claro, claro. No, lo que me Todo refiero a es a, no, lo que me refiero a la maldad del lenguaje, es decir, estamos invirtiendo mucho en Carrús para reformarlo. No, no, vamos a ser sensatos. Estamos a, estamos in, eh, invirtiendo en la ladera del río para reformar esa zona. Y 4 millones, como sabes, en una obra de esas características es poco. En cualquier caso, yo lo que, hombre, lo menos que se podía pedir a un equipo de gobierno es que planificara lo, las labores que tiene que hacer en el futuro. O sea, si se hubiera planificado siempre y se hubiera conseguido hacer siempre las cosas no estaríamos donde estamos. Sé que Otra cuestión a, eh, que me parece momento, grave vos... es que se esté <coughs> pendiente de los fondos europeos para hacer las cosas. Mm, yo creo que ni el gobierno de la nación ni ningún gobierno tiene tiene claro que va a pasar con los fondos europeos, pero bueno. Oye, es una claro, hay que hay que planificarlo, decir, tampoco depende del equipo sé, de gobierno. Sí, sí, ya están aquí los sí, sí, new sí. generation, no lo sé, pero los educi están aquí. <coughs> eh, pero yo sé que me vais a decir que la planificación eh, ha brillado por su ausencia, sé que pero Sí que hay un modelo de ciudad en este equipo de gobierno, nos lo, nos lo dice Compromís y PSOE. Ah, bueno. Ellos apuestan por un modelo de ciudad sostenible. El otro día mire llamo yavino y dijo que con este anteproyecto de la Ley de Cambio Climático el CHE tiene que ser ese laboratorio para experimentar y para aplicar esas medidas que amortigüen esos efectos graves que vamos a tener por el cambio climático. Eh, pues como no se traiga agua del Tajo, vamos a ver que... Vamos, bueno. Sí que vamos a apreciar el cambio climático, pero bien, aquí en esta zona. Y hay conselleras que no están peleando lo suficiente, ni, ni generalidades peleando lo suficiente, ni ayuntamientos peleando lo suficiente para, para revertir <coughs> ese tema. Pero se está invirtiendo eh, en eh, utilizar más eh, la bicicleta. El Urbina, el... el Urbina dice que qué pasa con los... ¿Quién va a regenerar los pozos para sacar agua que están ya agotados y contaminados? Y claro, y todas estas cosas, pero en fin, como, no hay, como hay gobierno en la nación... Que nos gobierne. Vamos ya. a tener una oficina de la energía en 2022. Ah, vamos. Sí, lo anunciaron en 2022. 2022 que ya, eh, ¿En el, el edificio de Correos o dónde? No sé dónde lo ubicarán. <risa> Juan Antonio, un modelo de ciudad de, de, de ciudad, este eh. tipo de gobierno de coalición, eh, sí, ¿lo ves yo... verde, limpio, sostenible? Verde lo veo. <risa> bueno, más bien maduro. ¿eh? Maduro, porque debe estar en su mente, ¿no? O sea... De verdad, no lo conocemos. A mí yo yo no quiero ser crítico, porque cada vez que sale este tema, de verdad que lo soy. Y no, y no creo que exclusivamente sea de, del equipo de gobierno el problema. A lo mejor es un problema de la ciudad. Yo no quiero achacarlo a nadie en concreto. yo Cuando me hablan de una ciudad amable, una ciudad económicamente dinámica, eh, socialmente inclusiva, que eh, es eh, medioambientalmente mm, respetuosa... Yo no sé qué significa eso. Feminista, ecológica. Claro, porque todos son adjetivos que vienen a decir que... ¿Cómo nos gustaría que fuera tu casa? ¿Cómo quieres que sea tu casa? o Pues que sea bonita, que sea agradable, que sea vivible, eh, que sea disfrutable. Claro, yo empiezo a poner... Pero lo que lleva a la acción son los verbos. ¿eh? Por, por aquí hay dos lenguajes, ¿no? Claro, claro. Yo describo la realidad con adjetivos, pero el verbo es el que me dice... Voy a trabajar haciendo un plan de X, ¿no? yo siempre, ya sabéis que siempre he dicho lo mismo, ¿no?, ¿por qué nos pasa en esta ciudad lo que nos pasa? Pues porque eh, yo creo que se trabaja desde una perspectiva eh, de impulsos. No hay un proyecto de ciudad, digan lo que digan, no hay un modelo de ciudad que defina qué es lo que quiere ser, cómo lo va a conseguir, en cuánto tiempo lo va a conseguir qué planes va a tomar en consideración. Mm, eh, para tomar esas decisiones, eh, yo creo que primero habría que estudiar la, la ciudad, analizarla, ver las carencias que tenemos, ver las posibilidades de los espacios donde los tenemos. Claro, mm, hacer una malla verde de, de para, para un, un barrio como Carlos y Altoscar, que requiere, no de 4 millones, de muchísimo esfuerzo e inversión, de planificación y de estructura, porque claro, cuando tú modificas Eh, ...el tráfico y lo llevas de un sitio a otro... O estás, al, ...estás alterando un barrio... ...que a lo mejor no tenía esa contaminación... ...ese ruido, etcétera, etcétera... ...por eso hay que hacer un estudio de tráfico... ...o sea, hay que planificar con tiempo... ...yo que quiero ser dentro de 10 años... ...¿cómo quiero planificar esta, esta ciudad dentro de 10 años? ...y entonces si, a, si hiciéramos eso... ...si hiciéramos un, un, un catálogo de edificios protegibles... ...y protegidos... ...sabríamos lo que, qué uso y rehabilitación tenemos que hacer... ...yo, ¿qué creo que hacen en Carrus? Ah, no, no lo he planificado, no lo he pensado suficientemente... ...evidentemente, esto requeriría de expertos... ...y de que debatiéramos cuáles son las necesidades reales... ...por eso te he dicho un análisis... ...pero a, vista, a, a simple vista, cuando yo paseo por allí... ...por un barrio que me encanta... ...pues evidentemente veo muchas carencias... ...hay que rehabilitar... ...hay que renovar, hay que crear espacios verdes... ...dentro del barrio, hay que crear espacios culturales... ...pero hay que estudiarlo... ...hay que estudiar el tráfico... ...ahora, si me pones un carril bici exclusivamente... ...que no sé dónde va, ni en el principio ni en el final... ...que no se conexiona con otros espacios... ...eh, cercanos a la ciudad, etcétera, etcétera... ...yo creo que falta una carencia... ...entonces, en primer lugar... ...para ver un eh, modelo de ciudad... ...tiene que haber un análisis preso... ...¿cómo está la ciudad?... A partir de ese análisis previo empezamos a trabajar, pero aquí trabajamos sin análisis. Entonces yo por eso discrepo, perdóname que sea un poco así, pero no, no. discrepo de que realmente eh, se pueda elegir eh, algo sin haber hecho ese análisis. La idoneidad de cualquier acción dependerá de un análisis previo. Es que si no, no se puede hacer. Y se hace al revés. Yo hago cosas y pueden salir bien, si no digo que no. Y sí, seguramente algunas saldrán bien, porque claro, si tú haces 100 acciones, hombre, no van a salir las 100 mal. alguna se beneficiará en un momento dado, pero evidentemente no se puede planificar así. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo con Riegos El Progreso, lo estamos viendo con Las Clarisas, lo veremos con La Calahorra, lo veremos con el Parzalta Mira y lo veremos hasta con Santa María. Pues vamos a verlo, vamos a verlo, Diego es el progreso. Eh... Por cierto, eh, eh, matizando lo que, matizando, no, añadiendo una cuestión a lo que has dicho, efectivamente yo creo que esto es una situación endémica de los gobiernos de Elche, porque no es un problema del gobierno actual. No, no, no, no. Es un no. problema que viene heredado desde hace muchísimos años. Histórico, muchísimos años. es un problema histórico, histórico de bueno, siempre. ¿eh? vamos a ver, en la época de Diego Maciabi había un plan estratégico, hubo Bien. dos. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Se empezó eh, muy bien? Eh, se Ross. empezó a trabajar en, en esos objetivos de diversificar la economía, pasa, eh, fortalecer el turismo con la declaración de esos dos patrimonios, con la llegada de la Dama de Elche. Sí, se empezó muy bien. sí sí, sí, sí nadie te, Yo siempre he sido defender, defensor del futuro plan 1 y plan 2. El problema es que se quedó ahí. Haces trabajar a muchísima gente, implicas y a se, muchísima sociedad y, y, y luego ríe. cuando empiezas a ejecutar, lo cortas. Y decía, el desarrollo comercial de la ciudad de Elche... ...hacia el norte, en la carretera hacia Alicante... Sí. que el desarrollo comercial se hizo en el sur... Mal. ...para claro. ocupar la Vega por ejemplo, Baja... Por ejemplo. ...por ejemplo... ...claro, yo también entiendo que... ...imagínate, implicas sí. a 100 200 personas de la ciudad... E ...implicas a Antonio Martínez de Pimesa... ...le haces trabajar a muchísimos funcionarios... muchísimas personas, para luego... ...hacer un plan estratégico y olvidarte de él... ...pues qué pena, de verdad... ...que se había empezado muy bien, si yo estoy de acuerdo... ...pero no ha tenido continuidad, se rompe por los mismos que lo crearon y no hablemos del triángulo ya lo del triángulo ya la que de a coger Alicante Elche Crevillente Santa Pola esa zona de desarrollo cierto, europeo mundial ya que estás para... hablando del pasado vamos a abrir un paréntesis porque eh, hubo una mujer en, es, en esas corporaciones del 95 a 2011 ah, sí. eh, que destacó destacó sobre todo por su energía y por su carácter fuerte que fue encarna Marco. Mm. Hoy la enterramos, hoy eh, se despide de ella muchos de sus amigos y los militantes del PSOE y supongo que quedará alguien de un GT que también la recuerde como líder. Eh, sindical porque estuvo al frente de la Secretaría en los primeros años de esta democracia. ¿Vosotros cómo la recordáis exactamente? Y hacemos este paréntesis. Yo, en, en la familia, lo que recordamos de Encarnamarco, mi mujer formaba parte también del, del Consejo Escolar de... Claro, ella 12 Cruz, años al frente de la Consejería Y no se saltaba una reunión del Consejo Escolar. Iba allí y era, lo que tú dices, de carácter fuerte, en fin, sí, bien. O sea, dispuesta enérgica. a pegarte gritos y a, sí. y a llamar <risa> cosas sí. no muy buenas a quien se pusiera por delante, ¿no? Sí, era un carácter fuerte, pero fue, eso como tú dices, fue una de las personas dedicadas, es decir, muy implicadas con las labores que venía desarrollando. Y, ¿no? y ella tenía las ideas, de, como por ejemplo, de, de organizar lo que es la educación en el mundo mm. educativo con mm. la creación de esa federación local de AMPAS, de sí, APAS sí. antiguamente, ahora no sé es esa federación local como... ...como está funcionando... ...pero también creó los consejos escolares... ...en el Camp Delft... Mm. Eh, ...jornadas de convivencia educativas... Yo coincide con ella... ...en una corporación... Sí, ...es una, sí, una mujer muy dinámica... ...muy enérgica... ...yo a veces uh -huh. creo que... ...hasta Diego Maciá... ...que entonces sí, sí, alcalde... La, la, la, la tenía atención, que parar tenía pies. que parar, ¿verdad?... yo <risas> tenía que decir... ...por favor... ¿tale? ...porque se saltaba los turnos y tal... ...yo creo que era por su propio carácter... ...¿no?... Uh -huh. ...de querer implicarse en tantos procesos... ...y tantos proyectos... Uh -huh. ...que le hacía ser... Como cómo era. Evidentemente eh, es lo que único puedo decirle ahora que bueno, pues es lamentable, una pérdida que irreparable seguramente para la familia y para todo, eh. Che, yo creo que fue un símbolo de no, no solamente de socialismo, sino una forma de ser y de estar en la ciudad y una pionera en, en este sentido, porque fue de las primeras mujeres que empezó a luchar de verdad por por la democracia, por la libertad. Y además respetuosa, porque nos, a pesar de ese carácter que tenía, luego te permitía eh, entablar conversaciones. Yo, que estaba en el otro lado, pues siempre eh, a, teníamos unas conversaciones muy, muy cercanas, siempre que fueran constructivas, ¿no? Sí. Eh, ella sí que le irritaba, yo recuerdo que le irritaba aquello que, de criticar por criticar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... En fin, vaya por delante mi, mi sí. sentido pésame a la familia. Bueno, pues eh, cerramos este paréntesis y seguimos hablando de, de, de los ejemplos que habéis puesto de lo que le está pasando a esta ciudad por no tener una planificación, por ir a salto de mata en la gestión. Uno de ellos es el problema de la del patrimonio. Eh, mm. Yo creo que es el, el gran marrón que tiene este equipo de gobierno en estas dos legislaturas en las que ha estado... Eh, ...y no vamos a empezar por el principio... ...sino por lo último... ...esta semana Alicante Plaza publicaba... ...oficiosamente parece que la propuesta... ...de la, de la Consejería de Cultura... ...que ha hablado ya con la Concejalía de Urbanismo... ...para determinar qué se puede hacer en Ríos... ...el progreso después de esa sentencia... ...que no dio la razón al Ayuntamiento... ...sino a la Consejería... ...de que hay que proteger esa fachada... ...pues ahora parece... ...que no se va a retranquear... ...que se va a quedar donde está... Y que se va a permitir, esto es oficiosamente, porque ayer el concejal del equipo de gobierno, Ramón Abad, aquí en la tertulia, no quiso confirmar lo que ya se filtró en este periódico. Pero eh, parece que la solución va a pasar por realizar un pasadizo y dar una altura más a los propietarios del edificio que sí se va a retranquear. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros de la posible solución a, a la fachada de Riegos el Progreso? A ver, la Sacramento. solución de, de Riegos el Progreso es curiosa que una arquitecta de la conseje, de la consejería haya decidido plantear el recurso que ha ganado, por cierto, con la siguiente situación. La fachada se tiene que quedar donde está. No es que haya que salvarla, no es que haya que transportarla, no es que haya que moverla, no es que haya que incorporarla a la nueva alineación. No, no, se tiene que quedar donde está. Y un juez ha dicho que bueno, que eso es correcto, ¿no? Desde el punto de vista de la de del de, de de urbanismo de Elche, eso es un desastre. Mm. Y desde el punto de vista de los de los de, de la empresa que quería hacer el edificio, eh, el mismo juez dice que sus intereses no pueden verse afectados. Tiene que hacerse el edificio y tiene que hablar con el ayuntamiento, que es el que se va a comer realmente el marrón, se lo va a comer entero el ayuntamiento de Elche sobre qué ha de negociar con la propiedad porque la propiedad va a levantar un edificio cuyas ventanas van a la parte de atrás de la fachada. Entonces, ¿cuánta altura tengo que pedir para que alguno de mis vecinos vea la luz del día? ¿Una? ¿Diez? ¿Veinte? Eh, vale, ya lo negociarán con el ayuntamiento, y como la cosa se ponga dura, esto de tocar ese espacio va a durar eh, otros cuantos años más de juicio, pero bueno, supone que se llega a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo bueno para la propiedad? ¿Y ese acuerdo bueno para el gobierno municipal de que la fachada se quede ahí también es bueno? No ha habido nadie del Ayuntamiento de Elche capaz de llegar a la, a la cabeza de la Generalitat Valenciana y decirle, oye, mira, a pesar de esto, vamos a hacer lo que sea, la vamos a poner en el centro del parque municipal, va a ser fabuloso. Eh, esa era Pero la quítame ese pegote del medio, por favor, habla con los de la consellería. Desmontar la pieza a pieza y trasladarla a otro lugar. Pero ah, parece que eso la consellería no no está... Hay un templo de <risa> en Madrid que se hizo así para porque se iba a inundar con la presa de Asuán, que por cierto, estaba previsto que viniera Elche y luego se fue a Madrid. Pero ¿Sí? hay un templo de ¿Sí? entero hecho así. Pero sí. no, tiene que ser en el mismo sitio Otra cuestión ¿Qué va a pasar con ese entorno? Es decir, eh, vamos a seguir vamos a hacer ahí un, una acera Porque claro. se ha retranqueado La, la propiedad, ¿E -es está es la fachada el... Se va a cortar el tráfico de ahí Hacer una plaza para evitar todo El principal problema, creo yo ¿Cómo, ¿Cómo van a configurar esa plaza de la Constitución? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo no ha habido nadie del ayuntamiento que se haya dirigido a instancias superiores? Vamos a llamarlo así para decir Por favor, echarnos una mano aquí Arreglarnos esto Decirnos lo que queréis, pero eso no. No sé. Bueno, al, mismo, al, mismo, al mismo tema de la potestad, la presencia del Ayuntamiento de Elche en otras instancias. Es que no, yo creo que no lo hay. Juan bueno, Antonio. Yo, yo creo, vuelvo otra vez a lo mismo, los, lamento decirlo, que las decisiones se tomen en Valencia es por una falta de decisiones en Elche. Es uh -huh. así de sencillo. Con eso ya terminaría, evidentemente, pero por, por dar un poquito más de explicación, ¿no? Eh, evidentemente yo creo que esto es lo que nos ha pasado en otros proyectos pero en este eh, se evidencia una vez más de que eh, yo creo que lo que se estaba pidiendo por parte de la consejería era que dieran una posible solución al tema la solución era muy sencilla y a retranquear al edificio uh -huh. retranquearlo tal como está trasladarlo unos metros no sé si son unos metros serán centímetros ...y llevarlo para dejarlo alineada toda la calle... ...era así de sencillo... ...si tú presentas un proyecto en esas condiciones... ...no hubiese habido ningún problema... ...ni creo que en Valencia no se hubiesen dicho nada... ...yo al, al hilo de esto y vuelvo otra vez a lo de... Eh, ...no arriegos el progreso en general... Eh, ...reivindico aquí y en todos los lugares que debemos de tener ese catálogo de edificios protegidos. Sí, pero no lo tenemos. Ha empezado ahora. Pero, pero empecemos a exigírselo a los, a los políticos. Tampoco tenemos la revisión del plan general. Bueno, pero sí, pero se pueden hacer modificaciones puntuales, como estamos viendo, como se está haciendo? Haciendo? haciendo. O sea, es más rápido porque sí. un, plan, un un plan general que entre en vigor, aparte de ejecutarlo, o sea, de realizarlo, tienen que ser expertos muy cualificados. Puede tardar entre 10 y 12 años uh -huh. ¿eh? en ejecutarse. En que te lo pruebe la chanadita si no hay ningún problema. Y pueda haberlos muchos. O sea, que nos podemos ir a 15 años. ¿Sería mejor que puntualmente hiciéramos modificaciones? Siempre que hayamos pensado la ciudad. Porque si no, la primera ocurrencia es... Hago un hotel aquí y mañana vendo Santa María. Porque lo vale. puedo hacer. de Cambio el uso y a partir de ahí puedo hacer cualquier cosa. El, el, hay el, que pensar en la rehabilitación, en la renovación, en la conservación. de escribir el proyecto y sobre todo, sobre todo, sobre todo en ese catálogo debería haber un debate de usos. Porque si el debate de usos lo hubiésemos hecho previamente, no tendríamos la polémica no de las clarisas. Correcto. Es una ocurrencia lo de convertir el convento de la Merced en un hotel. Sacramento. A alguien se le ha ocurrido y ha sido una no. <risa> ha sido una solución no. para según que para según quién. A ver, yo lo, lo que veo también volvemos otra vez al lenguaje, ¿no? El otro día leía creo que fue ayer o antes ayer, una crónica de un prestigioso periodista local hablando de la privatización del convento de las Clarisas. Oiga, no es así. Eh, los de, El dátil de oro no privatizaron el, el restaurante sí. del parque municipal. Es una concesión administrativa por un tiempo. Y, y luego decir... No ya, es que tiene Ya, pero una concesión siempre acarrea en, en no. manos de inversión privada una privatización del uso. Bueno, bueno, no del espacio, bueno, no, pero, pero, que, pero no del no, uso, pues sí. Pues poner privatización del uso, etapa, de no poner una privatización, que parece que se lo regalas a alguien. Y ya estamos teniendo un punto de vista concreto. Hay que, a ver, arreglar las las clarisas va a costar un dineral. Sí. Durante sí. los últimos años no se ha hecho, nadie sí. ha hecho nada por las clarisas, incluso los que están diciendo ahora que tiene que ser un centro no sé qué, que tiene que ser tal. Uh -huh. eh, se queja mucha gente Eh, ...de la, de la eh, unión de la entidad privada y la entidad pública... ¿no? ...es decir, lo privado y lo público, lo de ceder... ...bueno, es algo que se está haciendo en todas partes... ...es que este es un monumento y no sé qué... ...Paradores Nacionales está hecho sobre monumentos de España... ...son hoteles y no ha pasado absolutamente nada... Eh, ...¿cuál sería el problema? ...pues el problema sería que habría una señor, unos señores que gestionarían un edificio... ...lo arreglarían, lo dejarían todo como nuevo... ...sin costarle un, un euro al ayuntamiento y que luego ocuparían, como servicio hotelero propiamente dicho, una de las plantas y todo lo demás sería servicio hotelero y de utilidad pública lo que se pactara con la ley. O sea, ¿estás de acuerdo con el proyecto que han presentado? A mí inversores. no me parece mal del todo, o sea, uh -huh. no me parece mal. Hay que pactar las normas en las que se ha de hacer esas cosas y hay que hablar también con las clarisas, que por cierto tenían una cláusula Claro. Sobre lo que se podía hacer o no se podía hacer a la hora de tal Hay que hablarlo La baresa se ha, se ha posicionado llegar. en contra Porque sí, pero, no era ese el pero, final Ross, Que tenía su viejo convento Ross, volvemos volvemos a la de siempre, Un sí. uso hotelero sino un uso Ella quería que fuera Cultu Según la cláusula cultural. Un uso cultural Te recuerdo que acaba de presentarse la modificación para visitar De los baños árabes Que llevaba años Sin tocarse ha estado años que ni uso cultural ni nada Es que no se ha hecho nada ahí, o sea, se ha arreglado lo imprescindible Para que no se venga abajo Y tal y hay gente dispuesta a arreglarlo por 50 años Bueno, planteemos en qué condiciones se debe hacer ¿no? Planteemos en qué condiciones eh, ¿Un hotel de esas características En el centro de la ciudad sería malo? Yo pienso que no La experiencia está, por eso, para en Paradores Nacionales Y otra serie de monumentos que se han convertido en uso Juan Antonio, ¿tú piensas que estás de acuerdo con el proyecto? ¿Y cómo se ha gestionado por parte no, del equipo? Si en absoluto en absoluto en primer lugar porque si el che, el che carece de bienes de, de esas características de patrimoniales entonces eh, la primera la primera cuestión que yo le plantearía a mi compañero es eh, es decir que la falta de acción política se dirime eh, por una acción eh, privada es decir uno de los dos sobra porque si yo no ejecuto los planes que tenía previsto, hay un programa electoral donde el Partido Socialista presentaba un museo de, eh, en la subsede del Museo Arqueológico. Además, Alejandro Soler, hay un vídeo por ahí que recorre, que iba a hacer el Museo del ministerio de, de la Dama de uh -huh. eh, El único que hizo algo en esa, en esa dirección fue Pablo Ruz, que lo convirtió uh -huh. en un centro cultural y le dio actividad cultural. Uh -huh. Es el único. A partir de ahí, la dejadez de distintos equipos de gobierno no puede ser la causa que ahora nos lleve a que la solución venga dada por una empresa. Porque eso no es una colaboración público-privada. Es una colaboración privada. Porque como no tiene proyecto la pública, yo solo yo, la privada viene de salvadora. Y no es así. Mira, yo siempre he puesto un ejemplo para que todo el mundo me entienda. Y es un ejemplo de un país y de una ciudad la más importante del mundo, Nueva York para que todo el mundo lo entienda, lo que es colaboración público-privada. Donde está el Madison Square Garden había una estación, y además tenía unos, una, una, una configuración neoclásica. ¿eh? Eh, mmm, ahí, como Estados Unidos, Nueva York, no tiene mucha mucha historia, pues ahí parece ser que había dado grandes discursos Roosevelt. Uh -huh. ¿Mm? Claro, presidente muy importante. Y se les ocurrió hacer el Madison Square Garden en los años 60, ¿Sabes quién fue el que hizo la propuesta acompañado de empresas y arquitectos? El alcalde de Nueva York. Porque tenía una idea clara de lo que quería para Nueva York, de renovación de Nueva York. Es decir, eso es una colaboración público-privada. Yo tengo claro cuál es el uso que le voy a dar a un, a, a un espacio y me acompaña la, la empresa privada porque a lo mejor no tengo los recursos suficientes. Eso por un lado, que seguramente Nueva York tiene recursos de sobra. Pero es que en ECHE no pedimos nada. ...estamos acostumbrados... ...que como no nos da nadie nada... ...o lo pagan los ciudadanos... ...o viene otro a salvarnos la vida... ...y eso no puede ser... Eh, ...bueno, es que si hablamos... Bueno, tú puedes, tú ...hablamos del de echar... antecedente del convento de la Merced... ...creo eh. que hasta dos ayudas públicas... Sí, ...recibió, tiene... lo, recibió el, este equipo de gobierno... ...para rehabilitar este convento... ...que, las que, además ha que se tuvieron que devolver... Se ...las ha devuelto porque no, le ha, no las ha ejecutado... ...es decir... ...había de algún modo... ...implícito... ...una sensación de que vamos a dejar correr las cosas... ...que por cierto, ayer escuché al concejal de, del equipo de gobierno... ...que decía que el Partido Popular tenía un proyecto de, de hotel también... Yo, ...yo no lo había oído eso en mi vida... ...pero pero lo escuché ayer en el programa... ...y me sorprendió porque yo no había... ...no sé, se tendremos que preguntar al Partido Popular... ...pero yo creo que no... ...evidentemente, yo creo que el uso tiene que ser cultural... ...porque si tenemos un triángulo ahí perfecto... ...para desarrollar una ciudad emblemática... ...que se basa en la cultura, en los museos... ...en el arte y en el conocimiento... ...es las clarizas la calahorra... ...porque si no, la calahorra le va a pasar lo mismo... ...venta a otro grupo empresarial... ...y a lo mejor ponen desayunos allí... En el Palacio de Santa María... ...le podría pasar exactamente lo mismo... ...y Santa María te digo la podrían vender también y cedérsela al Misteri no, para que haga representaciones no, en verano, no, no, previo pago claro, no de, no de falta claro no, es que no, estamos en las mismas no hace falta, mira, Santa María se va a hundir sola, Santa María a claro. a hundir sola. Eh, como eh, no hacemos nada en la, pues que en la Calahorra se hacen cuatro cosas al año dentro de la cultura claro de pueblo, y, el, y, el, y en de Tamira, Tamira, el Palacio de Altamira qué? Rey los Reyes Magos en lugar de cuatro cosas, tres claro. el asunto es hablar con las entidades privadas el convenio que tú quieres no, pero, la, impide, pero la hay, idea, que, hay que hablarlo Pero la idea la tiene que tener Un, un equipo de gobierno Y luego que digo, se acompañe ¿no? Si yo estoy de acuerdo claro. con la colaboración público-privada claro. claro que estoy de acuerdo, como no voy a estar de acuerdo Pero no puede ser que la solución Mira. Me venga dada por una empresa por la, Yo no digo nada contra la empresa Ni contra el proyecto la empresa cada empresario puede hacer lo que considere oportuno que deba hacer y proponer lo que quiera. El problema no es, el, el, el, el, el, es el, el equipo de gobierno, que no tiene ningún proyecto. Y los que ha prometido en campaña electoral, que te recuerdo que habían dos promesas, una de Alejandro Soler y otra de Carlos, no se han cumplido. No, no, está, está evidente. Ahora, vamos a pasar a la economía. Eh, no vamos a hacer las clarizas, sí vamos a hacer las clarizas. Eh, con el molir real, ¿qué hacemos? Pues, bueno, <risa> eh, sí, es que con el puente del bimilenario este, el, pu el ¿Claro? puente se nos va a caer porque a lo mejor tiene un seguro eso de, de, de responsabilidad civil. Pues empecemos por ese catálogo. Vendrá una, vendrá una señora de la Consejería de Cultura y dirá, no, pero es que la losa está bien hecha y la, y la tierra que se mueve es suya. Y habrá que arreglarlo. Porque nadie lo hace. No, acepta. déjame. El Museo vale. de Arte Contemporáneo. ¿Quién lo arregla? La acequia mayor, por cierto. Eso es un patrimonio de la humanidad. ¿eh? Acequia mayor. Eso es lo menos. Dos millones y pico, no sé cuánto tal. Aparte, el sistema de riego... De la, Sí. Del palmeral, que esa es otra que hay que acometer, ¿no? La fachada, esta famosa en Carrul, de 4 millones solo, 4 millones, no lo creéis ni vosotros, cuatro millones solo. Costará un montón arreglar aquello y no te digo nada, entrar en Carrul de verdad. Solucionar el tema del Museo de Pusol, otro bien de la humanidad que tenemos aquí, otro patrimonio que tenemos aquí, el Museo de Pusol, no se arregla, no, nadie hace nada. <risa> eh, el futuro Palacio de Congresos y todo esto, ¿cuánto va a costar mantenerlo? Porque una cosa es hacerlo eh, y arreglarlo, pero mantenerlo luego... Sacramento, Juan Antonio. Hemos llegado a las... Bueno, quedan dos minutos. Dos minutos. O, dos minutos para las 10 en punto de la mañana. Juan pero Antonio, tenemos respóndeme. Que, que saludar, te tenemos te que respondo. saludar a los permitiros? telespectadores eh, que nos hemos okay. conectado ya en la señal de televisión. Okay. Y estamos pues en esta tertulia... ...abordando pues eh, todos los males o todos los proyectos... ...que todavía no ha podido realizar este equipo de gobierno... ...que acaba de enumerar los Sacramento Alvear... ...y tiene que responder Juan Antonio. Bien, eh, es muy sencillo... ...tú me decías que mm, los proyectos los tiene que ejecutar alguien... ...evidentemente, claro, claro. y que para eso está la administración... ...y los tiene que mantener alguien... ...que es evidentemente la administración... ...y qué tiene que hacer, pues eh, simplemente lo que te he dicho... ...yo lo he dicho al principio de este debate si tuviéramos un catálogo de todos los elementos eh, patrimoniales que tienes, todos los que has citado tú, evidentemente, tanto los urbanos como los rurales, hubiésemos debatido la rehabilitación, el uso y el mantenimiento. Porque tendríamos lo, lo tendríamos que tener claro antes de ir a pedir nada. Pero como no tenemos claro en esta ciudad qué es lo que vamos a hacer, ni con las clarisas. ...ni con la Calahorra, ni con todo lo que has citado... ...ni con el Palacio Altamira, ni con Santa María prácticamente... ...pues pasa lo que pasa... ...y es lo que lo, lo que te estoy diciendo... ...vendrá cualquier empresa... ...nos dirá que se presenta... ...como la opción salvadora de mantenimiento... ...y eso nos permitirá venderlo todo... ...pues vendamos la ciudad y no pasa absolutamente nada... ¿A sí. ...que se la vendemos... No. ...a una empresa que seguramente con 7 millones de euros... ...me encuentro con el me la mejor ubicación que hay en la ciudad... Que además me voy a encontrar, porque no solamente que haga un hotel. ¿eh? Los 7 millones me imagino que será para lavar la cara, como mínimo. Y con esos 7 millones me encuentro con el mejor lugar del centro. Y has dicho una cosa. Has dicho, un hotel puede reactivar el centro. Yo te recuerdo que el Hotel Milenio está en el centro, sí, prácticamente sí. podríamos decirlo. Yo no sé si eso ha reactivado el centro. Hay más, hoteles, ¿hay más hoteles en el centro. Sí, no, pero por decirte que está Bien. en un huerto, está de una forma... Vamos a decir la sospechosa. El huerto del cura. Está dentro de un huerto, ¿vale? De un palmeral que es patrimonio de la humanidad y ha reactivado eso la ciudad. Pues mira, yo creo que el proyecto de la ciudad tiene que ser ejerciendo acciones de centralidad que den a la ciudad un modelo de ciudad y un proyecto y saber lo que queremos hacer. Vale. Y si queremos un modelo de ciudad de hoteles y bares Digámoslo. Sacramento. Que, por cierto, en el, en el mercado central lo que vamos a hacer después de tanta bronca va a ser un espacio completamente abierto Madre para montar mía. bares. Sí, es que, no, es no, que, claro, no, no ¿eh? tenemos tiempo. No acabamos. No, no, no nos tiempo más. Eh, no, un, un único matizón. largo, no, muy que, largo. Vamos a ver. Es que no, no hemos hablado de Alejandro Soler. Eh, de, bueno, eso lo dejamos por para favor, la siguiente. Por está en sus, en sus provinciales. Vamos a hacer las locales y tal, ¿no? Pas por cierto, ¿qué ocurre cuando tú te atienes a la ley a todo lo que hay actualmente legal para hacer el edificio del Progreso y la finca del Arsenal o de Arenal, sí, ¿cómo se llama? El y de golpe y porrazo te lo paralizan todo y te quitan la, la posibilidad de del parra. Arsenal ¿Qué, sí, qué, ¿qué es lo que Arsenal. ocurre entonces? Porque estás está dentro de la ley, es lo que vas, es lo que te han permitido hacer lo que dice Yo yo, yo diría que se puede, me, es difícil hacerlo casi todo, dejarlo empantanado, yo diría que casi, es imposible Yo diría que es <risa> imposible dejarlo <risa> Pero yo creo que está ocurriendo, ¿eh? Y tal, está corriendo ¿eh? No sé por qué. Bueno, nos quedamos con ese alegato que ha hecho Juan Antonio Marín de lo público, un buen alegato del patrimonio público, de cómo se debe conservar y qué uso se les debe dar. Hay que planificar al fin y al Correcto. fin. Correcto. Y es lo que le decimos a este equipo de gobierno, que planifique mejor para no ponernos en serios aprietos ...y en polémicas como las que nos toca aquí analizar... ...y no hay tiempo, porque ya nos hemos pasado el tiempo... ...así que sacramento, para Antonio, os veré dentro de 15 de 15 días aproximadamente... ...muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ti, hasta luego. Muchas gracias. Después de ellos, hablaremos del agua. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. Si tens un establiment comercial de serveis o d'hostaleria, la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Els t'anima adherir-te a la campanya de bons de consum Ells en Reactivem, que estimularà les compres en el municipi del 7 al 31 de gener. Pots consultar les bases i realitzar la inscripció de manera gratuïta fins al 20 de gener en elsbonoconsumo.es Ajuntament d'Els, Regidoria de Comerç.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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción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 lavar bares para vivirlos. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroque y la Llave. Estufas de leña y pellet, para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calienta y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet en Elche Che y la Llave, Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería lallave.com.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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cinco minutos de las 10 de la mañana y, de nuevo, la política del agua vuelve a castigar a los regantes alicantinos, que han anunciado que llevarán a los tribunales europeos al gobierno por dejar sin agua también el trasvase Jucar Vinalopó. ...la Junta Central de Usuarios va a denunciar al Gobierno Central... ...por haber propuesto en el Plan de Cuenca... ...enviar todos los sobrantes que iban a llegar al Vinalopó... ...a la Albufera de Valencia para su conservación... ...una propuesta que además viene avalada... ...por el Gobierno Valenciano, por el Consejo... ...así que hemos visto cómo se cierra también el grifo... ...de un trasvase para Alicante... ...pero no para los regadíos de Castilla-La Mancha... ...que se iban a recibir los 80 hectómetros cúbicos del Júcar... ...hablamos por tanto con el presidente de la Junta Central de usuarios ...del medio Vinalopó y la Alacantí, Ángel Urbina... ...muy buenos días Ángel. Buenos días. Hablamos contigo porque queremos que nos lo explique ...si es que esto se puede entender... Eh, ...nos cierran el grifo del trasvase de Tajo Segura... Eh, en ...la ministra de Transición Ecológica... ...porque dice que hay que incrementar los caudales ecológicos... ...y ahora vuelven a cerrar el grifo de otro trasva a Júcar vinoalo porque dicen que hay que dar todo el agua que sobre a la albufera de valencia para mantener su conservación pero lo peor de todo es que el consell dice que, que, que sí que esto es lo que hay que hacer hay que cerrar el grifo a la provincia de alicante del júcar vinalopo es así es así de simple lo que estamos pues así, viviendo y de duro pues así, y de duro pues así es después de, de... ...de estudiar y analizar... ...las alegaciones que ha hecho la... ...ya valenciana... ...que no las... conocíamos hasta ahora... ...después de Reyes ha sido... ...donde... ...pues se hace otra barbaridad... ...eso es... ...yo creo que es una... ...es pues, una falta de conocimiento del tema... ...y, y, y cada vez estoy más cansado de, de, de que... ...las decisiones de Estado... ...las decisiones... ...se tomen como fregues de una barraca... ...vamos a ver... El trabase al vino lo opo, un trabase de interés general, así vendido y todo, para vertebrar la comunidad valenciana, y así se lo vendió al Estado Europeo, que lo financiaron con 120 millones de euros. Entonces, ¿de dónde se acaba el agua del jucar? Pues muy sencillo, modernizando los regadíos de Valencia, que llevan así del tiempo de Jaime I, para... Eh, producir unos ahorros que no son sobrantes de la modernización evaluados los ahorros en 1998 se dijeron que eran unos 200 hectómetros cúbicos que rápidamente para compensar el Júcar tiene eh, digamos la, la, la zona de Valencia la zona de Albacete y la zona de Alicante y no lo poco Entonces dijo, de los 200 hectómetros cúbicos, 80 para Castilla-La Mancha, para sustituir los orquíferos, y otros 80 vino a Lopó. Castilla-La Mancha lo cogió año siguiente. Y nosotros esperamos hacer el, el trasvase, el post-trasvase que lo estamos haciendo, y para poder utilizar esos 80 hectómetros cúbicos, que por ley y por un acuerdo de la Generalitat Valenciana y los usuarios de Valencia en el 2001, en el 1 de julio se aprobó y luego ha estado validado por ley por los distintos planes hidrológicos hasta ahora. Entonces resulta de que ahora por un capricho la, el ministerio dijo que no, que el Juan Cavinolo Po eh, la esas aguas de ahorro, que no sobrantes ...de la modernización asignados a Alicante... ...fuesen directamente... ...a la atmósfera... ...y punto... ...entonces hay que decir que el agua asignada a Alicante... ...se la llevan a la atmósfera sin ningún motivo lógico... Vale. ...ante eso... ...hemos alegado lo, la Junta Central... ...la Diputación... ...todos los entes hemos alegado... ...inclusive hablamos con la Generalitat... ...y nos sorprende que la Generalitat... ...eso que dice... ...que va a hacer el Ministerio... ...Madrid... ...la Generalitat le parezca bien... ...con lo cual nos parece que es... Pero, ...casi una iniciativa de la Generalitat antes... Eso. ...eso es lo que pues iba a preguntarte... Eso, ...el papel sí. de la Generalitat... Eh, ...esto piensa... ...pensáis vosotros que ha sido una ocurrencia... ...del Consejo... ...del Gobierno Valenciano... ...y no de la Ministra Teresa Rivera... ...el, el Gobierno Valenciano ha dicho... ...venga, los, el, el ahorro del, de los regadíos... ...de la modernización de los regadíos... ...de la acequia real del JUCAS vamos a destinarlo a la albufera y no a Alicante. ¿Pensáis que es así? Yo casi, eh, el 100% no puedo asegurarlo, pero conociendo a el tema y a los personajes, sí, lo, lo doy por hecho. Además, eh, no pero, he parado de hablar. Pero hay pruebas, ¿no? Semana. Las alegaciones, hay pruebas, lo tenéis por escrito, ellos han... Opeca, no, no, no, si sí, te, tenemos documentos, sí que tenemos documentos, que hoy en día... Eh, ...está todo colgado en internet... ...y tenemos los documentos, todos los documentos... ...o sea que hay alegaciones sales, del Consejo... ...el borrador y las alegaciones... ...y además está firmado las alegaciones... ...de la dictadura valenciana... ...por los alicantinos... ...el tal Benedero y señor Aldeguer... ...el director general del Agua... ...y luego para presentarlo en la Confederación... ...lo presenta, la firma, la consellera... ...y el presidente Chimo ...pero bueno, yo eso no quiero entrar en el tema porque eso se ha detectado y ahora lo que hay que hacer es pues luchar para que eso se claro, deshaga. Claro, claro, pero eso yo se, se ha detectado, días, pero vamos a ver, Chimopuch y Mireya eh, ya siempre han defendido a los regantes alicantinos, el trasvase Tajo Segura y esto eh, están eh, están como actuando igual que Teresa Rivera con el trasvase Jucar Vinalopó. Yo creo que es un desconocimiento total y le han vendido una moto que no, no sabe ni lo que va, no saben lo que hacía. Yo ahora mismo, y le puedo decir que estoy a punto de, de tener una reunión con altos dirigentes de la Consellería de Agricultura. Eso es ¿Eh? lo que le iba a preguntar. ¿Se va a reunir es, con, con dirigentes eh, o con la eh, consellera? ¿Con Mireia? No, de Mireia para abajo, digamos así. Ya. ¿Eh? Con, con el los... secretario autonómico y con gente. y con gente Esta semana estoy reuniéndome pues, con los técnicos que han hecho estas cosas. Sí, ¿Para pedir explicaciones? Sí efectivamente, y para ver cómo se puede solucionar. También he hablado con el presidente de Xucar, con el director general del Estado español del agua, en fin. Yo creo que se puede retomar, porque es una barbaridad, porque y aparte es. es que además que es, que es un traspaso que se ha invertido 400 millones de euros, de los cuales 120 millones Europa con la condición de recuperar los acuíferos y mantener el sistema ahí ...de vida de los agricultores... ...por eso no se entiende... Si no por, claro. ...por eso no se entiende... Eh, por, no, ...no se puede entender esta maniobra... ...¿qué le pasa a la albufera de Valencia?... Eh, ...¿por qué, por, ¿por Valencia por qué renuncian... ...a un trasvase Jucar Vinalopó... ...en favor de la albufera de Valencia?... ...¿qué le está pasando?... ...la, mira, la albufera de Valencia tiene muchos problemas... ...el problema principal es que... Eh, ...entra muchísima agua... ...muchísima agua durante mucho tiempo... ...y hace mucho tiempo que no han... ...dragado la abufera... ...la bufera es un... ...digamos es un territorio... municipal del Ayuntamiento de... ...de Valencia y hace muchos años... ...antes se dragaba... ...y entonces ahora resulta que hacen... ...que como tiene mucho fango... ...lo que quieren es que entre mucha agua y salga... ...pero bueno es que tienen ahí... ...110 hectómetros cúbicos... ...de la depuradora de Pinedo... ...tirando agua al mar... ...y ahora mismo hay un proyecto... ...para mejorar la depuradora de Pinedo y estaba el proyecto meterle 50 a la abufera pero es que aparte, la abufera tiene muchísima agua, por todos los lados los sobrantes de aquí, los sobrantes de ahí, los escurribles, tiene sin parar agua, lo que tienen que hacer una gestión pues qué quiere que te diga lo que pasa es que Valencia y el trasvase del junco de de está hecho, he hace 602 años, Valencia el entorno de Valencia no ha entendido nunca a los de Alicante. ...no nos han entendido... ...y para aquí y para allá... ...pues todo el agua les parece poca... ...y no es crítica ellos... ...yo por tener que correva también... ...pero es que... ...ellos tienen que regar todos los días... ...y eso no es así... ¿no vale. ...entiendes... ...entonces piensas es que, que ese... Que es es. ...Valencia... ...piensas que los políticos valencianos... ...son los que han dado esas dos estocadas mortales... ...primero con el cambio de la toma... ...del azul de la Marquesa... ...y segundo... ...con la albufera de Valencia... ...de enviar... ...los 80 hectómetros cúbicos del trasvase... ...a la albufera... ...totalmente... Así es, exactamente. Por eso ahora vamos a, a retomar el tema, que bastantes problemas tenemos nosotros con el Jucat-Vinalopó, para encima que no crear la incertidumbre de cómo llega el agua. Porque, claro, usted piensa un regante del Vinalopó, que tiene que recuperar los acuíferos y tiene que decir, yo tengo una concesión de agua de pozos, renuncio a parte de esa concesión de agua de pozos, a cambio de una concesión de agua de juca ¿Qué concesión le van a dar de juzgar si es sobrante de sobrante? Y en ECHE sabemos bastante de agua de sobrantes, ¿eh? Con, con el tajo segura, con el, con, con el segura y con toda la historia. Tenemos una concesión y no lo puede arrebatar nadie y vamos a luchar con ellos hasta las últimas consecuencias. Y por eso fui tajante. No podemos permitir en esto jugar a cosas tontas es que aquí hacen, digo, yo estoy cada vez más sorprendido porque eh, las cosas técnicas tienen un rigor científico-matemático. Si eso se aprobó en el 2001, si están todas las leyes, y encima está demostrado que se ahorra ese, eso, y, y se ha hecho todo el mundo unas infraestructuras, 400 millones de euros en el trasvase. Ahora se va a gastar 70 millones de euros en la fotovoltaica, y por trasvase se van a gastar 800 de euros la Generalitat, Y los regantes, muchísimo dinero para modernizar. Y todo eso, ahora te dice, no, si usted no tiene agua. Y dice, bueno, ¿y qué hago yo? No? Eso, eso es que parece un chiste, Ángel. O, o sea, todos esos millones de euros, todas esas obras que todavía quedan, no no van a servir de nada. Esto estamos hablando no, de que... No, yo, yo, yo en esto sí que soy optimista ah, y yo creo que se va a se retomar. Va. Y se va a quedar el plan hidrológico del 2022-2027 como estaba. Como o sea, estaba, ¿van, van ¿eh? ustedes a poder eh, re, eh, hacer que recapacite el Ministerio y la Generalitat en cuanto a lo de suprimir los 80 hectómetros cúbicos del trasvase Jucar-Vinalopó? ¿Considera usted que sí que va a, a ser fructífera todas las reuniones que va a mantener con pues sí. los representantes de la Consejería? Y otra cosa, sí, sí. ¿han amenazado...? Con, o han anunciado con ir a Bruselas ¿van a ir a Bruselas? o si Vamos hay a ver nosotros a Bruselas no podemos ir hasta que mmm, legalmente nos apruebe esto que será en abril o mayo pero tenemos la documentación preparada hace tiempo porque creemos que es la única solución que el juzgado vino a Lopo si ya una vez que se pongan en orden que que, que, que que responder esto fue una, una amenaza que tenemos dicho hace tiempo oiga usted, por ahí no van ...que vamos a Bruselas... ya yeah. ...y ahora mismo... ...con todos los dineros públicos... ...que tienen que venir de Bruselas aquí... ...poner en duda al Ministerio... ...al Estado Español... ...una gestión sobre cien típicos millones de euros... ...no sé cómo lo sentará... Mm. ...yo no quiero ir contra mi país y e irme a eso... ...pero yo sí... ...si sí tengo que ir, tengo que ir... ...en defensa de mi territorio... ...que ahora mismo es Alicante... ...y el derecho concretamente ...entonces yo creo que no llegaremos a eso... ...y yo creo que los dirigentes... ...que yo creo... ...y tú digo desde... desde Yo soy muy claro. Creo que en este caso han activado porque no saben ni lo que hacía por, son... in... por ignorancia ¿Sí? total. Es que yo creo que no sabían ni lo que estaban haciendo. Y tú, bro, abufera, ¿Sí? bueno, abufera por abufera. Es que esa agua ya tiene dueño. Es que esa agua ya tiene dueño. entiende mm. Claro, si pues pues o son... Sea, ahora, claro, si es que me han todo el mundo... Todo el mundo pero es que nos podemos nos ponemos a temblar si usted tiene razón nos ponemos a temblar porque estamos hablando de gobiernos no puede haber ignorancia dentro de los gobiernos cuando se hacen planes hidrológicos cuando se planifica eh, la gestión hídrica en este país ángel de todas formas eh, una última cuestión una última cuestión Eh, ...otro de los problemas... ...que siempre hemos visto en el JUCAR Minalopó... ...y que ustedes no han firmado... ...como Junta Central de Usuarios... ...ese convenio con la Generalitat... ...porque les parecía que el precio era excesivo... ...de hecho... El, eh... el, ...el precio depende del Ministerio... ...no de la Generalitat... ...ah, vale... ...y, y cómo está el precio... Eh, ...van pues a subvencionar... ...pues estamos también en eso... ...estábamos Exacto. justamente con eso... ...estamos eh, intentando llegar a acuerdos... ...estamos intentando... ...por eso... Eh, ...tengo que ir a Madrid la semana que viene... En fin estamos negociando mmm, el precio yo quiero como presidente de, de, de la junta del medio de vino este año gestionar agua del vino lopo tenemos que traer agua tenemos que activar para que la agricultura empiece a funcionar fuerte eh, se está yendo problema fuerte en el medio en el alto Hay cooperativas que están cerrando son visto noticias hay una problemática muy mejor en la agricultura ...con cantidad de problemas... ...con la subida de la energía eléctrica... ...con la subida de los abonos... ...con los abonos fertilizantes... ...con todo tipo... ...y tenemos que quitar... ...deciudumbre del agua al agricultor... ...que bastantes problemas tiene el agricultor... ...bastantes problemas tiene... ...el sector del campo y el sector agrario... ...entonces... ...mi visión como representante de los regantes es... ...mitigar un poco el problema del agua... ...para que... Pues, ...alregúmenos de agua... ...o sobre otras cosas que parece que el agricultor solo tiene el problema y tiene muy mucho más problema entonces pues ahí estamos estamos luchando y estamos creo que, que un buen camino a ver qué podemos conseguir con eso pero vamos, ese es el camino, esto ha sido una piedra que ha salido de ese medio que espero que la solucionemos con la buena voluntad de la, de la Confederación de Ojunca, la Dirección General de Agua de Madrid y de la Ita Valenciana que entienda, que entienda ¿Qué hemos dicho al Ministerio? Que no atienda sus peticiones, porque de verdad lo que hace una petición, el que decide es el Ministerio, y el Ministerio creo que no va a, a contradecir una ley con los burros que son, por supuesto. <risa> bueno, la Generalitat también <risa> podría eh, retirar esa petición, esas peticiones. No, me hace falta, me con que me digan que... Que, que espero lo que van a decirme ya tengo claro. no tengo cargo. Me puedo retirarlo. ...si fue a dejar que hicieron el día 22 el último día, el último clavo, y en fin. Y encima salen en la foto y todo, no, Es que para que y es que yo creo que no sabían lo que hacían. Yo bueno, es que yo a mi edad ya veo cosas que me llevo de es que digo asustado. Como, como los padres ideológicos el otro día en la reunión de Madrid, ah, mira, mira, oye, ¿y por qué en vez de seis policías como se como 24? Digo, no, menos 6,33 periodos, pero ¿dónde no, crees no que tú que salen los números? Es que la gente cree que los números salen ahí, pero usted, el, el número, un número es el resultado final de una operación bastante compleja, ¿no? Vale, pues, es que, bueno, ya me he vuelto, no sé, soy, yo creo que eso ya tiene otra generación, porque es que yo veo la, la falta de rigor y la falta de, de, de, de cosas que yo, bueno, pues no sé, yo digo que ya no estamos es que para dijo. no estamos para experimentos ángel no no no pero es que encima sí, más tenemos que obligar a todo el mundo a todo el mundo a como uno en su departamento en su vida a ser coherente con lo que piensa con lo que dice y con lo que firma y si esto hay un acuerdo firmado en el 2001 toda la comunidad valenciana en la Generalitat, el ministerio de todo el mundo no se puede cambiar a una ley có pero sin modo un capricho de es que creo que ha sido Cualquiera, oye, mira, esto la vamos a usar, la atmósfera, ah, ¿eh? pues cualquiera ecologista. Ay, ¿por qué no? Venga, ponlo, chico, venga. Es que, vamos, es que <risa> Bueno, bueno es que lo digo un poco así, porque la gente me entienda. Sí, se ha entendido perfectamente. Estamos, estamos en manos de Inés. Ángel Urbina. Nos quedamos con su optimismo, porque considera que 2022 podrían arreglarse las cosas, los planes hidrológicos, esperemos que no supriman el trasvase Jucar-Vinalopó, que mucho o, dinero bueno, ha costado, bueno. y sí. por supuesto que tampoco supriman el trasvase Tajo-Segura. Bueno, bueno, otro, otro. Estamos diciendo es que esperemos que, es que, es que todos los lados nos no arreglan cosas. Pero bueno, vamos a intentar con la, con la armonía lo que mejor que podamos y a pelear juntos representación de todos los ciudadanos hasta donde podamos llegar y cuando lleguemos pues lo explicamos mi pues muchísimas gracias ángel por ese trabajo nosotros a, a vosotros buenos días 101.4 tele el radiomarca en Ipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90 euros con 90 los tres primeros meses. ¿6,90 euros con 90 al mes, cuñao? 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado. En Ipo, 6,90 euros con 90 al mes. Infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano. En redipo.es o llámanos gratis al 900 899 990. Fibra, móvil, fijo y televisión.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 Ven a descubrir la nueva exposición en Orihuela de Walscar Multimarca, vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción. Si estás pensando en vender tu coche, en Walscar Multimarca te lo compramos. Obtén la mejor valoración. Tasamos tu vehículo online en walscar.es o en nuestras instalaciones. Gran variedad de coches seminuevos con los mejores precios, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27 y en walscar.es.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 Ese jardín, un bosque, una pradera, donde un lecho de musgo era un lecho de amor. Desde donde se oían las olas y el viento, y entre ramas nacía una bella canción. Era ese jardín limpio como la mar Tierra ardiente o helada nos daba la paz Nunca fue el paraíso más supo crear Tantas flores sin nombre que curan del mal Y entonces jardín añosa esta tierra, en que un niño podía crecer sin pensar, que pudiera sufrir vejación o miseria, o reproche por ser distinto a los demás. ¿Dónde está este jardín que jamás conocimos? donde nunca pudimos nacer ni vivir donde quedó la casa de puertas abiertas que yo busco y rebusco sin tregua ni fin 1.4 tele el radiomarca la glorieta con rosmary alonso eh, queda un minuto para llegar a las en y media de la mañana y ya comenzamos nuestra ronda de noticias y lo hacemos no hablando del COVID, en marga sino de la página de sucesos porque sobre el crimen machista... ...continúan las actuaciones judiciales y policiales... ...¿qué me puedes contar hoy? Sí, eso es bueno, pues el juzgado de instrucción... ...número 3 de Alicante... ...ha acordado el ingreso en prisión... ...provisional comunicada y sin fianza... ...de dos de las mujeres investigadas... ...por el posible delito de encubrimiento... ...en relación al presunto crimen machista... ...que tuvo lugar en el Che... ...el día de Navidad... Eh, después de pasar a disposición eh, judicial, cuatro de las 11 personas que fueron eh, detenidas el eh, pasado lunes. Además, estas dos mujeres están eh, siendo investigadas por un delito de tenencia ilícita de armas en una causa que, bueno, que va de forma independiente al caso del juzgado de violencia sobre la mujer para investigar el crimen eh, machista. Esto es en cuanto a la crónica negra, y tenemos en cuanto al COVID, tenemos también noticias sobre la vacunación en, en los colegios que se retoma mañana jueves. Sí, a partir de mañana jueves se retoma esa vacunación de, en los centros educativos de los niños de entre 5 a 8 años. Recordar que la otra fase de 8 a 11 años fueron vacunados eh, los últimos días antes de las vacaciones de Navidad, así que mañana vuelve esa vacunación en todos los colegios de Elche. Eh, ...para los niños de entre 5 a 8 años. La vacunación infantil en los colegios... ...la incidencia por las nubes... ...2.000 y pico casos. 2.200, un 2. poquillo 200. más. La situación hospitalaria, el balance... ...ya lo tenemos a, de, a fecha de hoy... ...y es bueno, ¿sigue siendo bueno o bueno, cómo pues, lo tenemos? A ver, ayer te comentaba que había bajado ligeramente... ...esa presión hospitalaria... Eh, bueno pues ...hoy ha vuelto a subir... Eh, ...han vuelto a subir los, el número de ingresos... Ah, vale. ...en total son 72... 66 en planta, ha subido unos 6 personas y 6 eso sí se mantiene en la unidad de cuidados intensivos. Así que importante que la UCI se mantiene estable ese número de ingresos. O sea, 6 personas críticas tenemos en las en los dos hospitales sí. en las camas de críticos. Bien, pues eso es el balance hospitalario. ¿Y qué previsiones tenemos para esta jornada de miércoles? Bueno, pues eh, hoy se presenta la programación del Gran Teatro. Llevamos una semana de presentaciones, tanto sí. del Escorchador como también de los Cines Odeón. Hoy toca el Gran Teatro. Además, el Edil de Limpieza informa sobre la limpieza de vertidos de amianto. Y además también se presenta un eh, proyecto de una empresa ilicitana que incorpora una innovadora tecnología de reciclaje de caucho. Así que bueno, pues iremos a conocer a ver en qué consiste esta nueva sí. tecnología de reciclaje. Bienvenidas eh, a todas, las todas tecnologías que supongan reciclar y sacar de los vertederos los neumáticos. Eh, supongo que el caucho será por lo de sí. reciclar los neumáticos y darle una vida eh, mejor y más eh, limpia con el medio ambiente. Pues, eh, Margarcía, estamos ocupados entonces en esta jornada de miércoles, a la una, ¿vuelves con todas las noticias? A la una volvemos con eh, toda la información actualizada, tanto de estas ruedas de prensa como más asuntos que ya la redacción está trabajando, pero por supuesto en nuestra web, teles.es, toda la actualización. ...y esta noche, bueno, pues el, en el Tenedir todas las imágenes... ...pues nosotros vamos a hacer precisamente un paréntesis en esta ronda de noticias... ...para contactar con el Colegio de Médicos de la Comunidad Valenciana... ...por esa denuncia que parcialmente se ha estimado por parte de un juzgado de lo social de Alicante... ...que condena a la Consejería de Sanidad a indemnizar a los sanitarios... ...por no haberlos protegido en la primera ola de la pandemia... Unas indemnizaciones que pueden resultar millonarias para las arcas públicas de la Generalitat Valenciana. Así que hablaremos con los médicos de la Comunidad Valenciana a ver qué nos cuentan sobre este fallo judicial. Pues muchísimas gracias, Marga. A ti, a Volvemos a escuchar. Hasta luego. Y nosotros no se vayan porque enseguida eh, contactamos con el Colegio de Médicos. 101.4 Tele-Elch, Radio Marca.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 Real en marcador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 ...con Rosmar Alonso. Son las 10 y 36 minutos de la mañana... ...y continuamos todavía en la ronda de noticias... ...porque el juzgado de lo social número 5 de Alicante... ...ha condenado la Consejería de Sanidad... ...a indemnizar a los sanitarios... ...por no darles el material de protección... ...frente a la COVID... ...en esa primera ola de la pandemia... ...el juez considera que se ha infringido... ...la normativa de riesgos laborales... ...y por ello... ...establece una serie de indemnizaciones que oscilan... ...pues porque van desde los 5.000 euros para los que no se contagiaron... ...hasta los 49.000 para los que se contagiaron y necesitaron estar hospitalizados. El sindicato médico fue el que denunció a la consellería... ...por no proteger al personal sanitario y por ello... ...hoy queremos hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Alicante... ...Germán Sbar sobre eh, este fallo judicial. Muy buenos días Germán. Hola, muy buenos días... Eh, ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes del de fallo judicial de la Consellería, de, del juzgado de lo social número 5, que condena a la Consellería Bien. de Sanidad? Pues sí, mira, nosotros, en eh, primer momento, reconocemos la importancia que tiene esta sentencia, porque efectivamente es la primera de sus características que reconoce esta cuestión. Que, por otra parte, eh, muchísimos de nuestros colegiados nos habían comunicado y, y había, por supuesto, voces... Eh, en, ...a favor de que, de, de que efectivamente, por pues sobre todo en las primeras oleadas... ...hubo, la primera, hubo una falta de protección evidente. Eh, estamos satisfechos, por tanto, con la sentencia... ...porque apoya las reivindicaciones de, de los colegiados, reivindicaciones que se hicieron... ...y que, de alguna manera, el colegio, en los primeros momentos, también participó... ...y colaborando en lo que pudimos, en, en, en vamos, en paliar en lo posible... La, la, ...la falta de algunos de estos materiales. ¿Y qué va a suponer esta condenada Consejería de Sanidad? ¿Van a cambiar las cosas? Bueno, pues eso lo tendrá que decir los, los que han organizado... ...y los que han gestionado la Consejería en todo este tiempo. Nosotros esperamos que por lo menos haya un reconocimiento... Eh, de, algún, ...algún atisbo de humildad en que la cuestión... ...aunque era difícilmente manejable, evidentemente en una pandemia con un virus nuevo y con un comportamiento agresivo, eh, pues bueno, eh, por lo menos que se reconozca que no hubo una perfección en, en el manejo del, de la pandemia y sobre todo eh, pues eh, se, se reconozca, como reconoce la sentencia en algunos casos, de manera más o menos generalizada, porque esto ya evidentemente ha ocurrido en Alicante, aunque pueda a ver fallos eh, sus siguientes en otras en otras eh, departamentos pues que al menos al menos eh, se reconozca que esto pudo ocurrir y hubo sus consecuencias. Eh, estamos hablando de indemnizaciones que pueden costar mucho a las arcas públicas porque van desde los 5000 hasta los 49000. ¿Qué qué eh, qué conceptos son los que los que contempla el fallo judicial? ¿A quién se le va a indemnizar? ¿Solo a los médicos? Yo, yo le restaría importancia a las cuantías, francamente, porque el, aquí lo que nosotros más valoramos y desde el Colegio de Médicos realmente lo que nos importa es el hecho de que un profesional médico en el momento de su trabajo tenga las protecciones, las seguridades imprescindibles para ejercer correctamente su profesión sin poner en riesgo ni su vida, ni su contagio, ni la de sus familiares. Tenemos que recordar también que ha habido frases muy desafortunadas de nuestros dirigentes eh, de la Consejería, eh, pues eh, sugiriendo de alguna manera que los contagios de los médicos eh, pues se producían en sus fiestas y, y esparcimientos en un momento en donde todo el mundo sabe que estábamos con, con el, el estado de alarma y, y sin poder salir de nuestras casas. Entonces, pues, bueno, pues eh, esto viene a pintar un cuadro que es algo distinto del que nos quisieron hablar hacer ver y, y entiendo que es un hecho muy significativo que creo que debe hacer reflexionar pues a todo el mundo, ¿no? a los que realmente mmm, dejaron pasar esta cuestión como algo inevitable, a los que decidieron protestar por ello y a los que de alguna manera también colaboramos para, eh, para por lo menos disminuir en lo posible el golpe que se nos venía encima entre ellos los colegios profesionales ...que pudimos aportar pues mira ele elementos de protección. Nosotros hicimos test diagnósticos a quienes nos les correspondían en los primeros momentos... porque ...por la escasez de lo que había. Repartimos 16.000 mascarillas FP2 a todos los departamentos y, y, y a la salud pública... ...y, y a asilos de, de, de gente mayor que, que lo solicitaron. Todo eso lo hemos hecho durante los primeros meses... De la primera de la primera oleada incluso también pudimos adquirir algunos trajes de protección y repartirlos a quien a quien no tenía fundamentalmente del ámbito privado eh, que estaban absolutamente faltos de ellos eh, y luego pues podemos seguir también con, el, el, con la cuestión de la vacunación de los socios de los médicos del, del ejercicio privado que también desgraciadamente y esto lo remarco... desgraciadamente hubo que recurrir a la justicia para que eh, hubo para que hubiera una igualdad y una equidad en la administración de la vacuna a, a los médicos fueran de donde fueran y trabajaran donde trabajaran. Bien, este esto es eh, para nosotros no es una alegría, es, es, eh, es lamentable que haya tenido que llevar esto, pero por otra parte creo que debemos de estar satisfechos con que con que se haya reconocido este tipo de, de, de problema. eso es lo que le iba a preguntar germán desde el colegio de abogados ha habido muchas batallas y sindicatos médicos ha habido mucha batalla judicial no no está no fue la primera la de la falta de, de material de protección sino también la discriminación de la vacunación entre los médicos sanitarios privados y públicos ha habido más ha habido más demandas Bueno, fundamentalmente no. Los problemas realmente que, que hemos tenido, que a los que el colegio de médicos ha podido enfrentarse y a los que tiene competencia. Recuerde usted que el uh -huh. colegio de médicos tiene competencia en algunos aspectos, pero no en otros. Uh -huh. o sea, colegio, los colegios profesionales no tienen competencias en el uh -huh. ámbito laboral. Uh -huh. Por lo tanto, es de cajón que este tipo de reclamaciones no la, no la realice ¿El colegio, el, el colegio sino el sindicato, sindicato que es Entonces, como los sea. sindicatos eh, ellos tendrán tendrán que ustedes que también preguntar Preguntarle, claro, a, a quién aquí en porque unos lo han hecho y otros no y lo otros han hecho sí. pero en ese tema nosotros no podemos. No, desde luego. Pero Germán, eh, usted realmente fue una auténtica pesadilla el, el inicio para hacer frente a esta pandemia. Han pasado dos años y ¿cómo están? Porque ahora estamos hablando del síndrome del desgaste profesional en los centros de salud. ¿Ustedes están preocupados por cómo se está gestionando esta pandemia, esta, es esta ola? Pues sí, muy recientemente hemos hecho también una nota comunicado en este aspecto. Eh, ...parece que no hayamos aprendido mucho... ...y sobre todo lo que echamos en, en, en falta... ...es una previsión, de, de aunque sea con semanas... ...no pedimos más, de lo que pueda venir a suceder. Eh, seguimos sin una, sin, sin una asesoría correcta... ...desde punto de vista científico... ...para lo que pueda sobrevenir... ...y sin un reflejo rápido de, de, de, de gestión... De, de, ...de los elementos sanitarios necesarios... ...para, para evitar que se colapse el, el sistema... Actualmente la atención primaria, y lo veníamos diciendo estos días, está absolutamente devastada. Eh, pero Devastada fundamentalmente no tanto por la gravedad de los enfermos, sino por la cantidad de, de carga burocrática que, que habitualmente el sistema tiene, que además es una reivindicación absolutamente de años que nos eliminen la, la, la burocracia en, en, en unas consultas que deben de estar, y eso el colegio de médicos lo remarca las consultas de los médicos deben de estar para hacer medicina no deben de estar para hacer papeles pero bueno pues la informatización los, los requerimientos de, de, de cargas burocráticas de normas que no son cambiadas ni alteradas pues eh, han hecho eh, que, que ahora mismo esté absolutamente colapsado fundamentalmente por este motivo. Entonces, pues nosotros echamos en falta, por supuesto, todos los médicos, echamos en falta que ante situaciones como esta se tomen decisiones rápidas y se cambien algún tipo de, de regla administrativa. Esto no sucede, pues eh, al final eh, lo pagan los, los pacientes con sus retrasos, con, con la no atención a procesos clínicos, mientras está perdiendo el tiempo en la atención a, a, a trámites de papeleo en ¿No sucede no hay respuesta de la consellería a sus reclamaciones, a las demandas de menos burocracia, más eh, personal en los centros de salud para hacer frente a esta avalancha de contagios de Omicron? Pues hay una respuesta que es, eh, podríamos decir, eh, no adecuada a la situación. Efectivamente, hay unos refuerzos eh, de personal para, para las tareas de covid ...pero bueno, ahora mismo esta oleada incide fundamentalmente en la atención primaria... ...y en cambio la grandísima mayoría de refuerzos están pensados por los hospitales. No digo que en las próximas semanas se vayan a necesitar en los hospitales... ...que seguramente se necesitarán, pero actualmente, eh, pues mira, bueno, eh, por poner ponernos aproximados... ...de unos 500 refuerzos que puede tener un departamento cualquiera de nuestra provincia... Al final, hemos contabilizado únicamente 14 médicos de familia eh, y un pediatra para, para como refuerzo COVID, que es lo que había antes. Entonces, no se ha variado. Eh, con esos con esos porcentajes de ayuda a la atención primaria, pues, bueno, nos es extrañar que estén como están. Eh, lo único que, que se pide es que, de alguna manera, haya una reacción y, y una gestión ágil, Para, para poder evitar lo que va viniendo, que por otra parte eh, es, es predecible en partes, nada más. O sea, que yo no digo que esto sea hacer magia, pero evidentemente eh, hay indicadores, hay, hay, hay, son es la sexta ola, no la primera, y yo creo que se, se puede manejar de alguna manera, incluso contando con los profesionales, cosa que reiteramos y no hay entrevista en la que yo no lo añada, ...el Colegio de Médicos está siempre y las sociedades científicas a disposición de las consultas que nos quiera hacer la consejería De hecho, nosotros formamos parte del foro de atención primaria eh, de la Comunidad Valenciana... ...y se ha intentado eh, establecer conversaciones con consejería y, bueno, pues eh, tras bastante tiempo hemos sido atendidos eh, en, en última instancia la semana pasada... Eh, yo creo que se le puede, tienen perfectamente profesionales a su disposición, lo único que tienen que hacer es eh, llamarnos y estaremos encantados de, de dar nuestro, nuestra visión del asunto. Pues esperemos, eh, como presidente del Colegio de Médicos de Alicante, un último apunte, eh, se está debatiendo ahora entre los expertos, ¿la pandemia debería ser tratada ya como una simple gripe o es todavía muy pronto? Bueno... Aquí yo creo que hay, que hay que decir claramente, nosotros como médicos, creo que nuestra misión es que haya menos enfermos, que haya menos graves y que haya menos muertos. Y además, en función de cómo se comporte la pandemia, que es cambiante, como todo el mundo sabe, lo que no debemos de permitir o tenemos que tendríamos que evitar es que se colapse el sistema sanitario, porque eso repercute además sobre el resto de enfermedades. Entonces en tanto en cuanto no tengamos una incidencia controlada y una repercusión de las complicaciones del COVID controlable, no creo que debiéramos estar hablando de este tema. Esa creo que es la opinión que todo clínico eh, le gustaría que ocurriera, que no hubiera enfermos o que pudiéramos evitar contagios. Luego si son más o menos leves, pues bueno, nos todos nos alegramos de que de que el, la virulencia, por decirlo así, de, del virus Eh, ...esté disminuyendo gracias a la vacunación o una combinación entre la vacunación y los variantes nuevas que van siendo del virus. ¿sí? Pero pues yo les haría otra pregunta, ¿por qué no hacemos que lo que atendíamos de gripe anteriormente y considerábamos como natural... ...no tratáramos de evitarlo también? Quizás lo, lo que tendríamos que hacer es covidizar la gripe, ¿no? Porque la gripe también mataba gente, ¿no? Y había epidemias estacionales y, desde luego, incluso epidemias dentro de, de, de instalaciones sanitarias, como hospitales o como, como residencias de, de mayores. Bueno, pues son dos puntos de, de, de ver las cosas. Nosotros tendremos siempre que centrarnos en el tema sanitario. Otros son capaces de añadirle a esta visión otro, otras, otros requerimientos o otros aspectos de la gestión, como son los temas económicos o, socio, o sociales. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Bueno, pero nos preocupa que diga que cuentan poco con ustedes y con otras sociedades científicas, estos gobernantes, para planificar lo que está ocurriendo. Nos preocupa porque todos los puntos de vista son importantes para prevenir, para controlar la incidencia y para evitar el colapso del sistema público sanitario. Germán Sbarth, como presidente del Colegio de Médicos, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.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 Pues continuamos, después de hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, continuamos esta ronda de noticias. Nos ha puesto de manifiesto el problema que hay en estos momentos en el colap de colapso en los centros eh, de salud, en la atención primaria. Es necesario refuerzos y es necesario una mejor planificación para evitar el colapso del sistema sanitario. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la crónica deportiva. Cambiamos de sintonía y damos paso a Paco Gómez. Hola, buenos días. El doblete de Peremilla en Cornella ha permitido al Elche ganar a domicilio cuatro meses después. El conjunto de Francisco asaltó el Fortín del Español para colocarse con dos puntos de ventaja sobre el descenso. Un Elche Club de Fútbol que fue capaz de sobreponerse a todo. A la polémica decisión de Gil Manzano con un penalti, que no existió para meter al español en el partido, con las lesiones de Lucas Bollé, las ausencias de Fidel, Diego González, Kiko Casilla, la lesión de Pedro Vigas en el calentamiento o la de González Verdú en el tramo final del encuentro. A todo ello se sobrepuso el conjunto blanco y verde con un Francisco que volvió a demostrar que es un entrenador valiente, con tres delanteros en el mismo equipo titular y con su arma secreta. Eh, ...Pere Milla, que fue el hombre que marcó esos dos goles. Reconocía el delantero catalán entre risas que nunca había marcado dos goles... ...ni en los entrenamientos. Una victoria que reafirma el mensaje del técnico blanquiverde. Bueno, para un entrenador siempre que se gana, lógicamente, siente satisfecho porque el trabajo ha llevado a cabo es el que hemos planificado durante la semana... Y porque nos permite, bueno, pues seguir llegando con nuestro mensaje, lo que estamos trasladando en el día a día. Esto es importante para que el jugador siga pues, creyendo en lo que hacemos. Y era muy importante también el primer partido de la segunda vuelta. Todos tenemos en mente en recuperar el mejor nivel de cada uno de nosotros para esta segunda vuelta. Bueno, pues darle un cambio y poder sumar más que hemos hecho en la primera parte de la competición. Y, y bueno, después de que, como tú bien dices, tanto tiempo sin ganar fuera de casa y hacer en un estadio como este, con un rival como como este, que solo ha perdido aquí con el Atlético Madrid, bueno, es eh, fantástico y, y lógicamente, dedicárselo a nuestra gente, que lo sufre con nosotros, nuestra afición, que, como, como dije, la semana pasada lo necesitamos al máximo, como lo hizo el día de Granada, y entre todo, bueno, poquito a poco sumando y sumando y saliendo de esas posiciones en las que estábamos que, lógicamente, eh, a cualquier equipo le incomoda, ¿no? Pues el equipo volverá hoy a los entrenamientos para preparar el próximo choque. Será de Liga, aunque este fin de semana solo hay copa y final de la Supercopa, el Elche-Villarreal es el último, el único partido de la jornada 21 que se disputará la próxima semana en jornada intersemanal. Se adelanta este partido porque el Elche jugará precisamente en entre semana la Copa del Rey contra el Real Madrid, al que se enfrentará en dos partidos en apenas cuatro días. Hasta luego. Hasta luego, Paco, y cerramos ya la ronda de noticias y también el programa La Glorieta con la información de Vicente Bordonado, la información del hombre del tiempo. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, hoy de nuevo nos seguirá acompañando la masa de aire frío, aunque ya veremos el sol. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, en el último tramo, primera hora de la mañana, niebla, sobre todo en el sur del Candelx, temperaturas nocturnas que han bajado hoy mucho, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, Hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 8 grados, mientras que en el sur del Candel valores en torno a los 4 5 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, por la mañana intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo bajo, viento en calma, por la tarde un mayor aporte de nubosidad, viento flojo de sureste... Y temperaturas similares las de ayer o en ligero ascenso máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 13 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 14-15 grados. Mañana jueves tendremos un mayor aporte de nubosidad. No descartamos alguna precipitación de carácter débil, viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 13 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Viernes, sábado, domingo, de cara al fin de semana, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, seguirá soplando el viento flojo de componente marítima y temperaturas máximas que no pasarán de los 14 grados. 101.4 Tele-Elx Radio Marca en Ipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90 euros los tres primeros meses. ¿6,90 euros con 90 al mes, cuñado 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado. En Ipo, 6,90 euros al mes. Infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redipo.es o llámanos gratis al 900 899 990. Fibra, móvil, fijo y televisión.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 Tele Elche Radio 101.4 La radio de Elche La Glorieta con Rosmarie Alonso Pues queda un minuto para llegar a las 11 en punto de la mañana nosotros ponemos el punto final al programa La Glorieta de este miércoles 12 de enero Nos vamos con la música catalana, con la rumba catalana de Muchachito Bombo infierno de ese grupo que nos deja la canción Tu Nombre. Les dejamos ya con nuestra compañera Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros volvemos mañana con más entrevistas, con más noticias, con más música, mañana jueves 13 de enero. Les esperamos aquí, a las 9, en Teleel, Radio Marca, en el programa La Glorieta. Solo soy una cigarra que raca la pina que salió de una sardina que su mi mano entrego por arte de una magia que te dije que quería solo se la pumó viento que vana la del aliento de un que buscaba algo y no lo encontró el loco que le regalo su número no ve ahora ya se va y ya se el último tren en el sitio de a Mañana desayuno bien Hay ratos que me vienes mal Tú no mías una piedra en el camino Bajo en picado, llegando al río Eso no, esto es el amanecer La lluvia encima mía Pero yo pensaba, yo creía Yo pensaba que sabía saber Que tengo que reconocer